Querido cantar a una mujer muy especial Al ser que me dio la vida sin razón ni condiciones Y que siempre está a mi lado Yo le canto esta canción Quiero su nombre resaltar Porque es todo lo que quiero Ella siempre está primero porque ella es sin igual Y si algún día me faltará Yo también me moriría Porque ella es mi tesoro Es todo lo que más adoro Es la dueña de mi vida más bella que una flor, que florece en primavera, si una nube pasajera es un poema sin autor. Es mi madre, un regalito de Dios, ella es tierna, chiquitica fea, joven o viejita, para mí es la más bonita. siempre está en mi corazón es un petado de rosa en un millón de mariposas la letra de esta canción y si algún día me faltará yo también me moriría porque ella es mi tesoro es todo lo que más adoro es la dueña de mi vida es mi madre aún bella que una flor que florece en primavera es una nube pasajera es un poema sin autor Mi madre Un regalito de Dios Ella es cierna, chiquitica, fea Joven o vieguita, para mí es la más bonita Es mi madre Ya que una flor, que florece en primavera, es una nube pasajera, es un poema sin autor. Es mi madre, un regalito de Dios, ella es tierna, chiquitica, sea joven o viejita, para mí es la más bonita. Es